Todo ello en facebook.com barra euskalmusicaverriozabirratia Y en la página que tenemos en twitter twitter.com barra euskalmusicafm La semana pasada nos visitaron dos de los componentes de la formación Gobernors Para presentarnos su último trabajo discográfico CERO Hoy jueves 25 de enero nos tenía que visitar la formación Bandada para presentarnos su primer trabajo discográfico, pero no va a poder ser porque a eso de las seis y media de la tarde estarán en la librería El Car en la calle Comedias para hacer una mini presentación con firma de discos. Así que la formación Bandada estará en el programa de Euskal Música del próximo jueves 1 de febrero. Pero hoy tenemos mucha música que ofrecerte hasta el punto de las 7 y media de la tarde en una nueva edición del programa Euskal Música como va a ser el nuevo trabajo discográfico de la formación de Friday's Crew el álbum Arrechie Engagnetik o también por ejemplo a la formación de Bilbo Huracán Ross que acaban de publicar un EP con 5 canciones para darse a conocer con ese álbum Canciones Bélicas para Días de Paz También disfrutaremos del nuevo trabajo discográfico de la formación de Estella Lizarra Flitter álbum recientemente estrenado el pasado viernes 19 de enero. Hoy escucharemos dos de los temas incluidos en ese su álbum titulado Depredador, también sonarán Sea Mais o por ejemplo el Portal de KD. Todo ello en una nueva edición del programa Euskal música la edición de este último jueves del mes de enero del 2018, 25 de enero, o sábado 27, domingo 28 de enero, último fin de semana de enero del 2018. Dicho todo esto, vamos a comenzar una nueva edición del programa Euskal Música y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico del grupo de Fridays Crew, una banda que lo forman un grupo de cinco amigos de Azpeitia Azcoitia que empezaron a juntarse los viernes con ánimo de tocar música y pasarlo bien. Por el año 1998 empezaron a dar los primeros golpes a la música, ya que entonces fue cuando vino la vuelta al punk al pueblo, con grupos como Carcaba, Sin oficio ni beneficio o Cacazarrá. Aspatia era foco de innumerables grupos de punk hoy como Semeputiek, Apunta Corrosión Cerebral, en los cuales se empezaron a dar los primeros golpes musicales, los que más tarde formarían The Friday's Crew. En septiembre del 2008 graban el primer disco llamado The Friday's Crew en 2017. El estudio Lobo de Azpeitia en diciembre de lo, del 2011 sale a la venta Penchatu Iracharri Surekonscientia, segundo disco de la banda, también grabado en los estudios Lobo y que permitió al grupo seguir tocando sobre diferentes escenarios. En septiembre del 2013 se produce el, el último cambio en la formación, Aguirre deja la banda y entra Josu como guitarrista. Tras varios conciertos con la nueva formación y tras un periodo de más de un año en diciembre del 2005, sale a la luz Emengará, tercer trabajo grabado en los estudios Ame de Mutricu bajo el mando de Axular Arizmendi. Dos años más tarde, en 2017, ve la luz a recién abierta. Ganyetik, cuarto trabajo de estudio de esta banda, de Fridays Creu Nos vamos pues hasta Azpeitia, hasta Azcoitia Nos vamos con The Fridays Creu Y ese nuevo trabajo discográfico a recién Ganyetik Te extraemos los temas Sure Ondoan y Onguietorri Con ellos comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para este para esta banda formada por cinco amigos de Azpeitia Azkoitia, el grupo de Fridays Crew, el álbum Arresien Gañetik. Ahí estaban sonando los temas Sureondoan y el tema Ongi Y Nos vamos ahora con el nuevo trabajo discográfico de Rafa Rueda que tiene calidad en sus composiciones y arreglos. También letras escritas por Arkaizcano, Leire Bilbao, Cochón Barandiarán, Unai Iturriaga, Miren Amorixa Y Arcaich Stibayes Asimismo, podemos disfrutar con sonidos innovadores Gracias a la producción del disco Ya que el miembro de guash John Aguirre Sabalaga Se ha encargado de añadir toques electrónicos Bailables al mismo El músico de Munguía cuenta con una ...amplia trayectoria de 20 años... ...desde que dio sus primeros pasos... ...a principios de los 90 con el grupo Broken beats ...a continuación, como bien sabrás... ...creó el grupo PLT... ...una propuesta novedosa en el rock vasco... ...que en 2017 volvió a reunirse... ...a petición de sus seguidores... ...para ofrecer una breve gira... ...en 2003 dio inicio a su carrera en solitario... ...con el disco Kea... ...y desde entonces no ha parado de indagar... ...en la esencia de las canciones que nace... ...de la conflictiva relación entre música y letra... ...durante los últimos años... Eh, Rafa Rueda ha participado en distintos proyectos en los que se ha encargado de liderar el apartado musical Con el cantautor Mikel Uradangarín, el escritor Kirmen Uribe, Low Toppet o John Embeita Lo cual ha contribuido a consolidar su prestigio Nos quedamos con este nuevo álbum en solitario de Rafa Rueda El álbum Iri Cristal Escoa y de él te extraemos los temas Naikari y el tema Eleonora Ja soiz piurtu zait izu ah, kemen Iriak gau ez orruo zen Izu akemen ah, ah, Garaitu ezinaren minasari Osatu nahi ez duten miakari Oren beste iotzain beste bizi Erezet kitzarrak borra benari Osatu nahi ez duten Estaba sonando el regreso de Rafa Rueda en solitario con este nuevo trabajo discográfico titulado Iri Cristal Escoa. Y nos vamos ahora con la formación de Bilbo Huracán Ross, que tras un año de su formación, lanzan su primer trabajo grabado en directo en los estudios T bajo las órdenes de Gorka. La banda de reciente creación cuenta con músicos con un bagaje dilatado en estos menesteres. La banda está formada por Raúl a la guitarra, de Distrito Suicida, Richie a las cuatro cuerdas de Aunazka, último segundo o Distrito Suicida, Alme a la voz de Atalox, Anada y Distrito Suicida, John a la segunda guitarra de gear of the Ducks y Niño Katana... Y a la batería Iker de Moncada 20 o los Chilis. Este primer EP, compuesto por 5 temas, sirve de carta presentación, un CD que nos moverán entre el punk rock y el rock and roll más visceral y unas temáticas que nos lanzan del amor al odio en cuestión de segundos, influenciados por esa música que se gestaba en los años 80, 90. Nos quedamos pues con este primer EP, álbum de presentación para esta banda para Huracán Ros de Bilbao. Nos sigan con el álbum Canciones bélicas para días de paz Y de este EP te extraemos los temas, mi calavera y océanos. Ya me se recorrió, las niñas de los mapas, como un barco pirata arrastrado por su madera A veces esquivo cañonazos, otros empiezo una nueva manera Voy arrastrando mi esqueleto. Noches de luna llena bajo por la escala dintenio Para quedarme dormido en tu puerta Y mi calavera ya te echa menos Se por los aires pa tocar el cielo Todo tiene otro sabor El mundo pasa de historia y no me cato con otros dos veneros. No sé ahora, ¿dónde voy? Y a bian, ¿donde voy? Ya ven que cono la línea está en los mapas como un barco pirata, va por su marea. A veces escribo la galerna. Ota, se empieza una nueva tormenta Voy arrastrando el Las noches de una hiena Un whisky mechir me da autoayuda Para sacarte hostias de mi cabeza Y mi calavera ya te echa de menos Se atrapa los aires pa' tocar el infielo Todo tiene otro sabor Tantan en eguno, pasan el corriendo Metan drogas duras con otros venenos No se sé, haia gorde boi Eta salik horriendo, metetan drogas duras con otros venenos No se sé hacia donde voy En mi calavera ya te echa de menos Salta por los seres pa' tocar el cielo Todo tiene otro sabor Eta salik horriendo, metetan drogas duras con otros venenos sera bien comme devant la scène la scène Pues así se presenta esta formación de Bilbo, Huracán Ross, con este P de 5 temas, Canciones Bélicas para Días de Paz Y de Huracán Ross nos vamos con una de las bandas que lleva ya un montón de años en esto de la música Vamos de la formación Gasteistarra Sociad Alcohólica, que ha lanzado ya hace unos meses Sistema Antisocial Su nuevo trabajo de estudio, distribuido por el sello Maldito Records y grabados entre Garderley Studios, Jonson Recording Studio y Ant Farm Studio en Dinamarca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 De Arcada Social ayudaron con los coros De las canciones de este nuevo trabajo discográfico para esta banda Gastistarra para Sociaz Alcohólica Nos introducimos en este álbum Sistema Antisocial Y de ahí te extraemos los temas Desconocido, habitual y el tema Alienado La caña y la fuerza de esta banda gasteistarra Sociedad alcohólica con este nuevo Larga duración sistema antisocial Y nos vamos ahora Desde Gasteiz hasta Lecumberri Ya que en 1994 nacía El grupo de power trio Barry Charrac Que cuenta ya con nada más y nada menos Que ocho discos de estudio Más un recopilatorio Y un documental Demostrando a cada paso Una actitud y evolución Que los hace totalmente impredecibles Berry Charrac Ha girado por todo el mundo Incluyendo tours por Europa y Sudamérica Junto a Rage Games Conciertos abriendo para Deftones Actuaciones en grandes festivales Como Elfest de Dinamarca Fukirong en eh, Japón Canadian Music Fest en Canadá En 2014 se cumplió el vigésimo aniversario de la banda y decidieron eh, celebrarlo con un lanzamiento especial que aporta 20 canciones... En una época en la que predomina el puro single de Moradá, polígrafo Baccarra, compuesto por tres EPs, cada uno ha sido grabado por un productor diferente, Ross Robinson, Rick Faulkner y Bill Sturmson, dándole así a cada disco un enfoque distinto, una energía y un sonido específico. Tres formas de entender el rock a cargo de una misma banda y de una banda única. Ahora, en 2017, regresan con nuevo disco de estudio, Infrasoñuac, producido por Bill Stepson y Jackson Livermore, en el cual te vas a poder encontrar 10 nuevos temas de manos de Gorka, David y galder Nos quedamos, pues, con este nuevo larga duración para la formación de Lecumberri, para Barry Charrac, el álbum titulado Infrasoñuac, y del texto traemos los temas titulados Suri, y el tema Catedral Butter. y Barry con este álbum titulado Infrasunioac y del que estamos extraído dos de los temas Suri y el tema Catedral Bat Euskal Música también en internet Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berliozar y Ratia Y por supuesto el programa de cada semana Todo esto y mucho más en facebook.com barra euskalmusica berriozar y retia Euskalmusica en las redes sociales Seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en una nueva edición del programa Euskal Música, la última edición de este mes de enero del 2018. Y no somos con una novedad, nos vamos con el nuevo trabajo para la formación de Estella Lizarra Flitter, que después de volver a los escenarios de la mano de maldito Récords en el 2013 con Rabioso y Flitter After Dead, la banda de Lizarra Flitter regresa a sus raíces de finales de los 90 y nos presentan su décimo trabajo. Bajo discográfico Depredador, como novedad, Flitter presenta a Borsa Ochoa como nuevo bajista de la banda y será el responsable de hacer que los graves nos muevan las tripas en el directo. Depredador ha sido grabado y mezclado en los estudios MC76 de Estella Lizarra. Entre enero y noviembre del 2017 por Frank Ramírez, productor de la mayoría de los trabajos de esta banda Flitter. Nos vamos con la banda Flitter, abrimos este nuevo trabajo discográfico de Predador y de él te extraemos los temas El Martillo Golpea y Las Semillas del Diablo. Dominaba ella vende sus caricias colocando muchas trampas ella sube las tarifas quién es la más puta quién es la más cara quién tiene la razón siempre se tiene que pagar hoy seas el culpable porque no tienes de acá ella sabe lo que hace ella sabe quién ella hoy seas el culpable orte ti no tienes nada El esperado regreso de esta formación de Estella Lizarra Flitter Con este nuevo larga duración Depredador Que está a la venta ya desde el pasado viernes 19 de enero Ahí estábamos disfrutando de dos de los temas El Martillo Golpea y Las Semillas del Diablo Y ahora nos vamos con la banda formada en Bilbo En junio de 1997 por Asier Basaba la Batería ...Rubén González al bajo... ...Iñaki Maz a la guitarra... ...y Ayora Rentería la voz... ...hablamos... ...de Sea Mais... ...en 2017... ...cumplían 20 años de andadura... ...y han editado un CD DVD... ...en el CD... ...están las canciones más importantes... ...de estos 20 años... ...remezcladas por artistas vascos de actualidad... ...como Mamba Beat o Esnebel Cha... ...en el DVD... Se puede ver el concierto especial del Café and Chucky de Bilbo, Seamáis más sus amigos, del 12 de diciembre del 2015 y también la experiencia junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, interpretando tres de los temas más emotivos de la banda. Nosotros, evidentemente, nos quedamos con el audio, nos quedamos con el CD y nos quedamos con dos clásicos. El tema electricidad tea el remix de Lasty Party y el tema titulado Vivioch Viero, de manos de DJ Last. Ellos, sea maiz, el álbum, 20 aniversario. Belar artean, bakar dadean, biluzik dantzan. Koneak buztirik, lurragan erdian, belar rarekin Yoan egin zaizkirte gunarekin batera Higiontazunak hartu egin naune garma Oh you azkenar, and azkenengo skating and I'm skating and I'm going Segundo reto azkatzen bana o you beharko dut, wake you go artean va da Sonando el remix de dos de los temas clásicos de Sea Mais Electricitatea de manos de Lastia Party Y el tema Vivio Chiviero, de manos de DJ las un álbum completo, CD, DVD, conmemorativo del 20, aniversario de esta banda bilbaína, de Seam Mais. Y nos vamos ahora con el Portal de GAD, una banda que tras su primera maqueta y tras resultar ganadores del segundo certamen Rock Villaba Tarrabia, en 2007 graban su primer trabajo de estudio. Gracias a ello se dieron a conocer a nivel estatal mediante una gira de conciertos. En 2008, David Tres, vocalista, decide abandonar la banda y le sustituye Nayara Ruz. En 2010 graban el segundo disco de estudio, Despertar, un disco totalmente autoproducido en el cual cuentan con la ayuda de Colibrí Diaz en la masterización. En 2012 tras terminar la gira comienza la grabación del tercer disco titulado 12 y que ve luz en marzo del 2013 también autoproducido por la banda. Tras varios conciertos Nayara y Pepo dejan la banda, Pepo se va a boca nada y el grupo decide tomarse un tiempo de inactividad. Ahora en 2017 con nuevas incorporaciones Corporaciones regresan con su nuevo trabajo de estudio, donde los acordes queman con 10 nuevos temas. La formación actualmente la componen, Iván a la voz, John a la guitarra, David guitarra y coros, Roberto bajo y David batería. Nos introducimos en este nuevo larga duración para el portal de CADE y del álbum donde los acordes queman. Nos quedamos con los temas en el alambre y el tema gigantes. Un tema bastante interesante, un tema que pone los pelos de punta con Nayara Ruz. Brigiduque, Cuchi Ramerro, José Cabrera, Pepo y David 3. Horsundan de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para el portal de GAD en el alambre y gigantes del álbum donde los acordes queman y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, última edición de este mes de enero del 2018 recuerda que dentro de 7 días volvemos nuevamente a compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria, hoy hemos escuchado a The Friday Crew, a Rafa Rueda Huracán Ross, Sociedad Alcohólica Berricharrak, Flitter, Seamais y el Portal de Icade y el próximo jueves vamos a tocar madera, tenemos por aquí por Euskal Música a la formación bandada para que nos presenten su primer trabajo discográfico y para hablarnos de ese pedazo concierto que van a dar el 23 de febrero aquí en Iruña, presentando ese primer trabajo discográfico con un montón de colaboraciones, entre ellas las de Cuchi Romero, lo dicho, el jueves que viene volvemos con más música, música local, música que se realiza en Euskal Herria, jueves de 6 a 7 y media de la tarde en directo, fin de semana también en el 100.8 en Berriozar y Ratia, pero eso sí en redifusión, en repetición hasta la semana que viene, saludos, agur oso so adelante y ha enviado egunik salifresala el cargatuak bere ipurdian bisu bate man diezayodala lepo ani bueltar die man de tabera bere amuchukadesalako ni mano atasia villaja ya perigir tira ostirala erlojua que cumero gutazetik tak tik tak tik tak ri Gitarriki raka gara gardo batzuk edan taldean ja, Naibaino lehenago ez dutu gara Berriz ere eta Egin dut lehen borate Amaitu zaigu gora kada Etxera joateko Hordua iritsida Aztelena ate jokada Eta ez zini ez egin errojua